Buen día. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Ah, sí, también lo mismo. Estoy metiéndome el teléfono en la oreja. <risa> bueno, muy bien, querés.、Eh, contanos, eh, contanos un poquito qué es lo que sucedió, porque ya algo veníamos contando, pero contanos en primera persona,、sí. eh, bueno, cómo se dieron todos estos, todos estos hechos. Sí, mira,、eh, el día miércoles.、Eh, Bueno, yo、eh, venía de trabajar,、eh, porque aparte de, de estar、eh, con, trabajando con la CPM, recepcionando denuncias, eh, venía eh, y me llama, terminaba de bañarme en realidad, y me llama por teléfono, y digo, bueno, aquí es muy como tiene que ser, y me dice, por favor, Karina, me grita, me d p u e d e s venir y le pegaron a Ile? Nos quieren pegar, nos quieren meter presa. Desesperada,、mm. y yo le digo, ¿quién s o s Le digo, Flor, Flor, la hija de Nancy, me dice, es una vecina. Ajá.、Uh -huh. Ah, bueno, bueno, le digo, ¿eh, ¿dónde está? Le digo, ¿qué pasó? Bueno, después me contás, le digo, y le hago señal a mi marido de que no meta el auto, que me, que me lleve, le dije,、uh -huh. que me tiene que llevar,、eh, porque él hace remisa en el barrio, yo conocí todo el barrio también. Y bueno, me dice: ¿A dónde vamos? Me dice: A la comisaría de Álvarez, vamos, vamos, vamos. Y agarré lo que pude. Pero que, lo que siempre agarro fue mi anotador de, de la punta de denuncia a tortura, ¿no? Para, para tomar el testimonio y demás, ¿viste? Porque como que queda muy invasivo a veces grabar, ¿viste? Claro.、Eh, entonces, a medida que iba hablando,、eh, yo llego, bueno, a medida que lo primero que abro es la c e n m a Eh, Talita me pegaron, me hizo así: mira, para, para,、eh, Bueno, contame cómo empezó. Bueno, me contó. Yo empecé a tomar nota. Bueno, listo, la escucho a las víctimas de la policía y todo sin identificación. No es que entré y encontré la policía toda con la chapita o algo, ¿viste? Entonces, bueno, bueno, listo, la escucho a las víctimas. Y entra adentro para pedir explicaciones, ¿no? Como, como corresponde. Yo presento con mi credencial de la ONG Casa Joven Diana Zacayán, de la CPM, y, como punto de denuncia, además, y bueno, y ahí empiezo a, a pedir explicaciones.、Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, siempre con el respeto de, a la que representa mi institución, porque、mm. e r presento una institución cuando voy a. A las comisarías o a los a l l a n a m i e n t o s y demás, ¿no? Y y se ríe. Me dijiste, me d i j i s e m dio, me dio, m dio, me dio ganas de decirle, ¿viste? Como que, es que se reí, ¿viste? Pero no le dije nada.、Eh, iba a hablar con el oficial de turno, me dicen que no h a y oficial de turno, que hay un un encargado, me d i c e Bueno, dale, le digo, espera, me hicieron a esperar, alrededor de 15 minutos, me recibe el oficial de turno, un grandote todo tatuado, Tipo Panqui, entro,、eh, me dice, ¿qué pasó?、Mm. Me dice, no, no, nadie le pegó, no, nadie esto, nadie el otro. Me decía, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo está Nancy? Le preguntaba yo、eh, si la familia podía verla. Y me dice, mira, si calmas la situación, quizás en una hora venga el comisario、sí. y、eh, puedan ingresar las dos hijas. Y yo le dije, e n t e n d e las, le digo, hace tres semanas no viene a su mamá, le digo, Hay,、eh, tenés que tener un poco más de humanización. Aparte es una, una jovencita, le digo, ¿viste? no, pero están alteradas.、Eh, y dice,、sí, no, pero no están alteradas, le digo, están e x a l t a s están indignadas por el que le pegaron, le digo, acá n o yo le p e g o señora, me dice, ¿cómo es su nombre? Oficial Maldonado, me dice, ¿es el oficial de turno? No, no, soy el encargado. Eh, no, yo no me responsabilizo por nada lo que está pasando acá. Me dice, bueno, listo, me retiré. Ah, ok, le digo, entonces, ¿qué te va a hablar como? ¿No s í Para afuera le digo a la chica, bueno, dicen que en una hora、eh, va a venir el comisario.、Eh, Y que no, que la,、eh, posiblemente podamos mediar para que puedan entrar. Ay, sí, ojalá. Bueno, y ahí habían otras familiares de detenidas que me empiezan a contar lo mismo, que le rompen la comida, que a veces le tiran las cosas, que le tiran las cosas a las detenidas, ¿no? Cuando、sí. le llevan porque en las v i s i t a las la detenidas le comentaban estas situaciones que p a s a n Y bueno, de todo fui tomando nota.、Sí. A todo eso le digo: voy a llamar a, a Rubén Bustamante y de Salambrar, le digo. A ver si puede venir. Y me dice,、eh, sí, Karim, me dice, ahí voy, me dice, en 15 minutos llego, listo, vale, en 15 minutos, 20, no me lo llevo. Se hace la nota, se fue oscureciendo alrededor de las 6, 6 y media,、eh, se fue oscureciendo y este aparece、eh, Rubén, le hace la nota t l a n q i l a que es lo que se puede ver también en la página de s a l a m b r a n el、mm -hmm. relato de las dos chicas. Allá e s t a b un poco más t r a n q u i l a Eh, bueno, eh, entonces ingreso a la sala de espera de la comisaría.、Eh, le pregunto a otro oficial, le digo, hola, oficial. Le digo, nos dijeron que esperáramos una hora, ya pasó una hora y veinte. Y le digo, bueno, espere, me dice, seguramente en cualquier momento ya llega el comisario. Me dice, ok, le digo. Y estábamos esperando hasta que sale un oficial a los gritos. Así, corte, ¿qué carajo haces acá, no?、Mm. Y nos empieza a gritar. Eh, que se puede ver en el video, yo tengo otros videos que me fueron llegando, porque había unas vecinas ahí de, de, de Álvarez que, que vieron todo, estaba, querían entrar a hacer una denuncia y se encontraron con eso, ¿no? q ayudaron a, a, la, a las familiares que quedaron afuera también. Y esa vecina le pasó el video a la, a la señora que estaba ahí, que se pasaron los números primero. Eh, se la ve claramente en ¿no? otros videos, que, que estaba escribiendo algo. Una señora, esa señora le pasó el n ú m e r o a otra que había grabado y le pasó l o、eh, los videos después.、Mm. Y todo fue como todo organizado allá afuera también, ¿no? Y gritan, ¿viste? Porque、eh, viene gritándome y me dice:、eh, viene directamente a mí, en realidad. Si vos ves en el video, viene directamente a mí. Eh. Y、dice, ¿usted es familiar? No, le digo, eh, eh, eh, yo quería hablar, y no me dejaba, me decía, eh, ¿qué, eh, ¿qué carajo haces acá?、Y、digo, no, yo soy el representante de la CPM,、y、dice, ¿sos familiar o no sos familiar? Me r i t a no, le digo, me, no m e grites, le digo,、eh, dejad q e hablar, digo, aparte, digo, sos, no me interesa, no me interesa, ah, sí, pero no, no, no sé qué, me decía,、y、aparte, digo, yo me quedaba como. ¿Qué onda?、Este? Y、mm. ahí, c u a n d o ella se da cuenta que están filmando, aparte de eso, una de las chicas De, at de atrás de la vecina que filmaba le dice: Esa es la que me pegó, d i j o Ah, le, y cuando le estaba por pedir explicaciones, ahí directamente se le va el humo a la señora esa mayor,、eh, a una de las que estaba grabando, y las chicas la protegieron para que le, le salvara el video, porque、claro. si、no, no, no. m e i b a n a tener más, más, más evidencia, porque ella era la que estaba más cerca, la que se animó, ¿no? Entonces, bueno, ahí agarró y, y. No, no, no, y p a r a señora y se fue. Y quedaron las chicas solas, ¿no? Con la tía.、Uh -huh. Otras chicas, Aileen y Flor.、Bien. Y le digo, no, no, no le p e g u e c ó m o le vas a pegar así? Porque fue directamente. Esa parte no se ve en el video, pero como puso el cuerpo, le pega dos m a n o t a z o s a la señora. Y yo ahí me meto, le digo, no, no le pegue,、y、le d i c í a mí no me vengas a agarrar la mano, me dice. Y me agarró y me puso la. Pero no le podés pegar así, le decía yo,、eh, ahí cuando me estaban, se ven el video frente a frente, digo, pero no le podés pegar así, ¿cómo le vas a pegar? Le digo, y me pone la mano contra. O sea, la mano por a otra vez y me detiene. Listo, se quedan detenidas. Listo,、eh, agárralas, agárralas como los, los masculinos, ¿no? Querían a g a r r a r a las dos、eh, chicas que estaban ahí adentro, a c a t e r i n y a A Priscila, e、eh, s p e r a r o n que vengan、eh, otras oficiales. A mí me tiran contra Contra el escritorio antes de tirarme, de empujarme, ¿no? Con el brazo, porque el brazo me lo llevó así, pero en el pasillo t o o Cuando cierra la puerta, me levanta el brazo para arriba. Y yo le dije, ¿por qué? Pero ¿por qué es pegado? Le digo, ¿por qué sos así? Le digo, cuando、eh, me estaba, antes de soltarme, me mete dos piñas en la nuca y me dice, cerra el orco, cerra el orco. Y hasta ahí ya está, ¿viste? Como diciendo,、claro. ya fue.、Eh, y, me, y le digo, pero cuando me devuelvo, le digo, ¿sos una psicópata? ¡Pum! Una p i ñ a en e l mentón. Me c i e r r o la puerta, automáticamente,、eh, automáticamente entra. Un oficial masculino que se identificaba como el, el jefe de calle, ¿no?、Mm. Eh, y ese me dice,、eh, esa, ese hace entrar a una, a una oficial peticita, rubia, y le dice: s a c a t e todo, sacá el celular, él、eh, saca el celular.、Y、digo, sí, yo te e m b r e o mi celular, todo, pero tranqui, Leo, porque yo estoy trabajando, Leo. d i g El oficial me hacía esto de: ¿Qué pasó? Como diciendo: ¿Qué pasó? No entiendo nada. Y yo le digo, la verdad que es una p s i c ó p a t a eso no se puede permitir. Y esa rubia ya n e había visto y me vio la credencial, que era de la CPM, la comisión, todos, todos los oficiales. Porque le he preguntado, ya vieron a la c o m i s a r i o y me i j o ¿qué le sucede? Me dijo, bueno, así le decía que no la estaba con mi DNI y con mi credencial en la mano. y Y bueno, y al rato estaba ahí en una oficina, entra el jefe de calle. Y, dice, acá. y me hacen pasar a, a la sala de frente, que era una habitación. Y en esa habitación. Dice: ¿Qué hicieron? Me dice una otra señora, otra oficial,、eh, morocha, ¿no?、Uh -huh. eh, y, me, y dice: ¿Qué hicieron? Dice: ¿Qué estaban haciendo para ponerlo así? Dijo. Como diciendo que、okay, le hicimos n o o s t r a s la oficial sí, para p o n e r l a así,、uh -huh. como haciéndonos sentir culpable. Le digo, no, yo simplemente le estaba preguntando. Va, ella en realidad vino directamente y nos preguntó si era un modo de examinar, d o sea,、no, le estábamos explicando. Y, bueno,、eh, estaba explicando yo. Y ahí entra,、eh, a, pegan un portazo y tiran a dos chicas. ¿Quiénes eran? Priscila y Katy. Katy con un ataque de asma. Le digo, ay, tiene un ataque de asma, Leo. Eh, porque yo sé, porque viví en el barrio, en mi barrio.、Sí. Bueno, y ahí.、Eh, digo, dale el paz, por favor, por favor, porque lo primero que te, te hacen es sacarte las carteras y eso.、Uh -huh. Dale el paz, ¿dónde e s t á Dice,、eh, no, no puedo, no puedo, decía. d i g o se te e s t á muriendo, le digo, se e s t á muriendo, le digo, dame el paz, le dice. Dame el paz porque encima que te vas a comer una causa por todo lo que estás haciendo, por torturas, apremios ilegales y demás. Le digo, esto es un secuestro, le digo, esto es c o m e r una muerte, le dije yo. Habla oficial. b、bueno, u e s nada, le voy a d a l e paz, dice, como apurada, ¿no? Porque、mm. tienen miedo a lo, a lo a lo que estaba pasando. Y yo, mientras le hacía la serie del paz, Priscila me dice, ¿lo a g a r r a n d o a tu marido? Me dice, escuchalo, me dice. Y yo escuchaba, mientras le hacía la serie del paz a Katy, y la calmaba,、eh, escuchaba que él gritaba, eh. ¿Pero por qué me pegabas? ¿Por qué me pegabas? ¿Por qué me pegabas? Eso se escuchaba como en la sala, ¿no? Y bueno, mientras yo trataba de levantarla a Katy,、eh, Katy dice: Ay, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Decía ella, estaba en todo el momento que nos iban a matar.、Mm. Katy, ¿no? Pensaba que nos iban a matar. No, tranquila, no pasa nada, le digo. Pero allá se e s c u c h a a flor. Ay, la agarran a flor también, dice. Y Katy se ponía peor, y yo le digo: A、ah, Priscila,、si、a Que calme, que、claro. por favor no d i g a s nada, que Katy estaba mal, que la veía morada. Lo primero que le miran son las uñas, porque tuve un bebé cardiopático, que a n t e s falleció, y,、eh, y le veo las uñas muy moradas.、Uh -huh. Entonces, como en ese momento me, me, me empecé a poner nerviosa, le digo, Katy, por favor, mirame, y ahí me puse como,、ah, Katy, mirame, Katy se estaba poniendo morada, se le h un día mucho. Eh, en la yugular se le hundía mucho, ¿viste? donde tenemos la campanita, se le、uh、hundía mucho el, para poder respirar y, y, me, y no podía más, no podía más, no podía más. Y yo me empecé a agarrar un ataque de pánico. Y yo le digo, o s a b a s morir? Le decía, ¿sabes morir? No, y me tiró, digo, acostada en el piso, le digo, ¿sabes morir? ¿sabes morir? ¿sabes morir?、No. Y Katia, todo eso era consciente de todo lo que pasaba l r e d e d o r porque ella cuenta todo. Ella dijo: Sí, yo vi cuando te agarro el ataque a vos, me、dijo. Y hasta que ella se tranquilizó. Le digo, y le dice Priscila: Ella tiene un pastillero, todo el barrio sabe que yo tengo ataques de pánico porque me han visto corriendo en el barrio, todo.、Uh -huh. eh, perdida a veces.、Eh, tiene un pastillero, ella le dice: Es negro, le dijo Priscila. Y me dan, ¿cuál es la pastilla? Y me, me dan mis pastillas sublinguales, efecto rápido, está prescripto todo, tengo todo, todo,、uh -huh. mi, mi, mi psiquiatra, todo. Y por todas las balaceras que pasaban acá, todas las cosas que pasaban en el barrio, me, me terminaba agarrando problemas, ¿no? Claro.、Eh, bueno, y a todo eso, bueno,、eh, me p a s a la crisis y le. La pudimos levantar a Katy y dice: Bueno, ahora dice, vamos a ir a lo, al calabozo. Ay, no, por favor, no, no, que yo soy, no sé qué. Le d i c e a a Katy, Katy, c á l m a t e por favor. Le decía: Yo e viste como estábamos la a la dos llorando. Pero Katy, c á l m a t e por favor, porque yo tampoco voy a poder, le dije. ¿Viste c o m o tenemos que poder? Ya vamos a salir, le dije, ¿viste? Como calmándonos entre nosotras, ¿no? Y,、sí. por favor, nos dice la oficial, así, c o r t e y buenita. Por favor, ahora caminen, d e s caminen. Lo más rápido que p u e d a y con la cabeza agacha. No miren para atrás, dijo. Bueno, le dijimos. Sí, sí. Y caminábamos、eh, como a donde ella nos guiaba y agachando la cabeza y nos gritaba. Ahí la cruzamos al oficial y ya va, ahí no va peor, d i j e ¿no? Con、eh, eso, no, hay otro golpe, lo、no, digo.、Eh, y. Y nos dice, agaché la cabeza. Y agachábamos la cabeza. Y nos、bueno, no reíamos nosotros, como diciendo, no teníamos más cuello, volvía para eso la cabeza. <ríe> nos reíamos. Y las、eh, presas gritaban, ¡eh! h d é j e n d e traer a mi hija! ¡eh! n o sé qué, vamos a t r a a r j o a todo. Y yo le decía, a e s t r n d e c i r no, no se le ocurra?、Y、digo, a h o r i t e s e t á b a m o s al horno. d o s meten al calabozo? i Todo e、uh、t -huh. empujado, lleno de agua, porque te chapaleaba, viste o sea,、oh, chapoteabas ahí, tenía agua. Como Yo me quería sentar, viste porque ya、eh, la nuca y todo eso es como de acá. era s como acá de e mucho para mí, quería agarrarme la cabeza un poco. Y Kati empieza a llorar, empieza a gritar, empezamos a d e c i Por favor, sáquenla, no sé qué. Empezamos ahí, por favor, sáquenla. La sacan a k a t y escuchamos cuando. Le pegaban, antes que le a a r la crisis a Katy, escuchábamos al lado nuestro había un baño, hay un、uh -huh. baño, y ahí le estaban pegando a Flor. Y Flor le decía, ¿por qué me p e g a Yo no te hice nada. Y le decía, déjate por puta, negra de mierda, le d e c í a Y yo le decía, ay, no, no, le decía, ¿yo dije cómo puede ser? Le decía, viste como Y yo le estaba pegando a tu marido, le decía. Y se escuchaba gritos, gritos de acá, gritos de allá. Y mi cabeza zoom, explotaba, ¿no? Y Katy con ataque de pánico. Todo, todo fue muy horrible.、Uh -huh. Fueron dos cuestiones de minutos. Karina, tu、y、compañero、bueno. que te había ido solamente a llevar, digamos, él no había intervenido. o c ó m o Tu compañero que solamente te había ido、eh, a llevar, a acercarte hasta la comisaría, pero que no había intervenido él. Bueno, y que peor se llevó, bueno. No minimizando a nadie, ¿no? Los, los, los golpices, la s tortura s、uh -huh. psicológica, el, el secuestro, ¿no?、Uh -huh. eh, los mataron a palo. <ríe> es n n t e c o más, o ...es m cuando a él le dijeron, bocha, bocha,、eh, la metieron en c a n a él miró por el, por, por el auto, porque la CPM, yo le pedí que pidiera las cámaras.、Uh -huh. Él dice, yo miré, salí para afuera y no, no entendía nada, gritaban, dice. Y se metió de vuelta al auto. Pero ya ve que vienen corriendo. Como ya no vienen corriendo las la chicas. Dice, ocha, ocha, no sé qué. Dice, y él se arrima la, a la puerta. Y le pega dos patadas. y Dice,、eh, ¿qué pasa? Que le están pegando a las pibas. Le dice. Son、ah, como, no... dejen de pegarle.、Claro. Por allá lo agarraron a él. Él se estaba yendo a su vehículo. No se dio cuenta que a t r á de él venían un montón de policías. Y se mete al auto.、Y、cuando se mete al auto, dice: Bueno, voy a llamar a los chicos, dice él, ¿no? Porque él,、claro. en estas situaciones, no entiende nada porque él vive d tu mundo, yo vivo mi mundo, acá t o dos tenemos nuestros mundos, ¿no? Claro. Y、uh -huh. iba a llamar a, a, a mis hijos, a avisarle que tu mamá cayó en cana. Claro. Y sé que cuando estaba para avisar, dice que、eh, es el papá, ¿no? De mis hijos también.、Eh, Y dice, por ahí yo estaba por agarrar el celular y veo que. que me abría la puerta, abría la puerta.、Y、dice, no. Y dice, como que lo rodearon un montón de policías. Y dice, no, no t e v o y a abrir la puerta, ¿por qué te voy a abrir la puerta? Yo no hice nada, le dice. Abrí la puerta, abrí la puerta y él se, se olvidó que la puerta de una de las puertas de acompañante、eh, no estaba trabada. Y entraron por ahí. Así que entraron por atrás, lo empezaron uno lo arcó y el otro le pegaba. Y <risa>、sí, es.、Eh. Y este no se quedó atrás, el forcejeo、si、para que no le pegue, cubriéndose el catéter, ¿no? Porque tiene un catéter, él tiene un.、Si、llega a tener un golpe ahí, o, o una mala fuerza, la mala fuerza yo la hizo, tratando de que no lo ahorquen, porque lo estaban ahorcando contra el asiento también. Uno de atrás y el otro le pegaba, lo, y lo, redu lo reducen, ¿Sí? y l e empiezan a pegar en m p i e z a a p el g a r en e piso, por eso queremos las cámaras, ¿viste? Ajá. ¿Sí? Empezan a pegar patadas por t o d o l a d o en la cabeza, más que nada, viste en los ojos. Eh, eh, tiene patadas en el ojo, ahora tiene todo rojo, sangre en el ojo, todo morado, la cabeza, las costillas, la clavícula.、Eh, él se protegía su, su corazón.、Sí. No le importaba、no, nada, romperme la cabeza, pero no, no quería que lo maten, viste.、Claro. Y bueno, ahí son. Cuando decía, pero ¿por qué me pegaba? ¿Por qué me, ¿por qué me detieron? Me decía l Eso es lo que, lo que él relata, lo que nos cuenta. Es lo que escuchábamos n o s o t r a s desde la oficina, desde la habitación esa. ¿sí? Uh -huh. Y después, cuando lo vi, yo todo lo, toda la ropa rota tenía. Dijimos, como que yo no tenía aliento de decir lo que te pasó, o que te hicieron、sí. nada. Porque, porque a mí me sacan de la celda. Porque yo me tiro, ya no, no, no. Ya está, no, no, no, no aguantaba más estar parada a veces, ni sentada ni arrodillada. Y la, me agarra Priscila, y cuando le terminan de pegar a Flor, la meten a Flor con nosotras. Y me levantan, no puedo, no puedo, decía yo no puedo, no puedo, le decía no puedo, y digo no siento nada.、Eh, empiezo a perder conocimiento.、Claro. Me tenés que llevar la, al hospital en la guardia.、Uh -huh. ¿Y ¿Por y qué? Porque me tenés que poner oxígeno. ¿Entendés? Porque cuando tengo conocimiento, por los ataques, por la ansiedad, aparte, yo tengo artrosis en la cervical, imagínate las p i ñ a de la nuca que me dio la, la gorra, que estaba re caliente, que estaba re loca, estaba re desquiciada. Yo, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni cuenta me di que tenía, me pegó mal, ¿no?、Mm. Eh, o sea, fue todo rápido y después,、claro. eh, en el lapso de horas, cuando lo llevan a, a mi compañero, Eh, al hospital él ve que estaban todos afuera ya. Cuando él ve que, claro, con razón lo llevaron al hospital, le dije、yo. De hecho, yo le decía a las oficiales: nos van a llevar al hospital, nos tienen que llevar al hospital. Porque cuando a mí me llevaban al hospital, yo ya iba a hacer alto b o n Digo, b u n o iba a ver a auxilio, nos tiene n secuestrada, avisen a mi familia. Alguien le iba a decir: porque en Álvarez no había un alma después. s t s tan chiquito Álvarez que.、Es. Que a en una plaza desolado, no, no, no hay nadie, no había nadie cuando salimos. Saludos, lo que, compañeros y familiares n o de nosotros. Y, y nada, después de eso,、eh, el lapso de horas、eh, que nos tuvieron secuestrado, s、eh, lo llevan a mi compañera al hospital, fue porque、eh, Rolo Pomar, eh, de, o sea, Rodrigo Pomar,、eh, de la CPM,、eh, estaba queriendo hacer una v e z a s corpus. Eh, a todo eso se escapa Ailén y su tía se pudieron escapar. Ellos avisaron a los familiares. Bueno, y, y ahí los familiares empezaron a hacer redes y fueron todos a las comisarías, todo eso. Pero bueno, ahí Roló Pomare se comunica con Luna, con otra compañera y, y quería hacer una de las cosas, pero no, Katy、eh, no estaba detenida, no aparece. Dice que, que me llamaron a la fiscalía.、Mm. Bueno, estábamos secuestradas, o sea, no, no, no. Pues, claro,、si、no, no había ningún porque registro. No, porque antes de alojarte en un calabozo, tienen que llevarte a, a un hospital. Por más que te l l e v e l a un hospital, te van a dibujar que no tenés nada. ¿viste?、Uh -huh. Pero yo ahí iba a pedir abusivo, l llamé a mi familia. Mi nombre es c a r i n a Leguizamón, no sé, algo sin saber que Aileen ni la s otra señora s s se habían escapado. ¿Eso lo pueden hacer desde la comisaría o, o en camino hacia.? Eh, eh, a e l l a las persiguieron.、Mm. Eh, Ailden、eh, se pudo salir corriendo.、Eh, a, se metieron en un, en un club del barrio, ¿viste?、Uh -huh. Ahí se escondieron. v i s t e que pasaban los patrulleros, lo andaban buscando el patrullero. Y, y cuando la abogada le dijo que ya estaba llegando a la comisaría y que la, la, la, la abogada le dijo ya cambió el turno. Ahí ellas aparecieron porque venía el papá, venían las tías, bueno, la abuela, venían todas,、uh -huh. ¿no? todas las h i j a s de las detenidas, bueno, mi, mis hijos, mis hijas, ¿no? o s e compañeros, bueno, pues, sí.、Eh, y la, la, la directora de Derecho Humano Municipio de Moreno estaba viendo el vivo de las chicas de la entrevista de Salambrar y le dice al abogado, a su compañero,、eh, Vamos, dijo a la comisaría, bueno, vamos, estaban cerca, dijo, bueno, y pasaron, dice, cuando, y cuando e l l a pasaron no había nadie, dice, afuera q u é p a s ó que se fueron t o d a s tan rápido, dijo, viste, no tenía nada <risa> d、eh, e n t r o Le digo, no no se escuchaba nada, le digo, no, Sirvina Cancina es la directora. Y bueno, no,、eh, d i s e que no pasó nada, que empezamos a hacer disturbio, que empezamos a gritar. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y que bueno.、Eh, a todo eso, Ailene había avisado a mi familia, a todo. Y acá vino una chica,、eh, vecina de, de los familiares. Dijo: Me dijo, fulana de tal, que tu mamá cayó detenida en la comisaría de Álvaro. Listo. Mi sobrina, mi nena, dijo: Llamala a Chili. O sea, en Chilli,、eh, a Chili. A Chili también trabaja en el mundo de denuncia. Entonces, a Chili llamó a Geraldine. Geraldine llamó a Luna. Y a Armano en la red. Uh -huh. Bueno, yo llamo a los periodistas, los llamamos acá, los llamamos allá, bueno, todas organizadas. Entonces, y mientras el resto、eh, pedía a Didi, porque todo s v i v en d o lugares y, y localidades, ¿no? De Moreno.、Sí. Eh, y acá salieron en Didi, avisaron al grupo de Casa Joven, el grupo de Casa Joven llamaba a la comisaría,、eh, otros pedían Didi, d、eh, e t a l a n y e n o para allá, bueno, todo fue muy. Muy loco porque fue muy organizado, digo, ¿no?、Eh, todo esto. La persona también, Anaí Sancheta,、eh, que ya trabaja en el área de violencia institucional de, de, de derechos humanos de la nación.、Eh, y a todo eso, Rola p u m a r e l l a había presentado el Adeas Corpus colectivo、mm. eh, por nuestra desaparición, porque no aparecíamos, no, no figurábamos. Hasta que、eh, el único.、Eh, O sea, nunca se presentó ningún papel a la, a la fiscalía. De hecho, el, el policía nos lee un acta,、uh -huh. porque después de horas nos piden los datos, ¿cómo te l l a m á s No, no, no, no, b e p r e g u n t a s puede tener otras cosas, debe estar sacando la información de ahí, ¿sabes? ¿sí? Claro. Bueno, no nos quiten en la cara, no sé. Pero c a s a r o n e s c u p í a n O sea que punta, en la comisaría, ¿sí? en teoría, no hay registros de su paso por ahí. No, no, y no. Y no porque ya es tarde, o sea, cuando vos haces un a b e a s corpus y no te encuentras detenida y, y, y que vamos a pedir la escámara y demás, ¿qué, qué, ¿qué argumento puedes tener? ¿Por qué no la llevaste al hospital? ¿Por qué no avisaste al momento de la detención? Porque vos para el momento de la detención tenés que tener disturbio, nosotros no estamos haciendo disturbio. Y por eso tenemos las cámaras, porque queremos mostrar que, aparte de nuestro s video, s tenemos las cámaras del de municipio de Moreno,、uh -huh. de ahí de la zona, ¿entendés?、Uh -huh. y, y a pasos, a metros, hay un CPU, ¿entendés? CPU se dice, ¿no? Ese cosa de OCPA, no sé cómo se llama, de, de la sí, policía, sí,、bueno. una garita. Uh -huh. Uh -huh. Sumale eso, si corríamos, estábamos rodeadas, o sea, de, de todos modos, s t e yo le digo una de las chicas,、eh, Yo en todo momento estaba tranquila, pero me puso mal Katy, ¿viste? Como、eh, Katy, después la escucha Flor, después la escucha mi compañero, y dije, como que era mucho para mí, ¿viste? Era、sí. como, q u e sobrepasa, o sea, eh, ya, eh, aparte aprendí a dejarme, ¿viste? También tener miedo.、Eh, no sé si era miedo, sino, era como impotencia, porque representar o n una institución, Y también ser、eh, respetuosa, ¿no?、Eh, uh -huh. Y no regalarme. Aprendiste a no regalarme. Cuando, viste, cuando vos vas, ¿eh? ¿Por q u e vos? ¿Por q u e tú? ¿Mis? tiras piedra y bueno, ahí. Claro, tienen、ya. de dónde agarrarse después,、si、¿no? Es como digo,、uh -huh. es como es ponerme en, en el otro, otro bando de las familiares. Que estaba muy enojada, que es válido, que es legal enojarse porque está su mamá, porque está siendo violentada. Está buena la reacción, yo no digo que no. Pero si yo voy en representación de una sí, institución, sí. ¿no?、Uh -huh. Y sumándome al bardo, estamos t o d a s al horno n t、claro. o sea, Alguien tenía que quedar, alguien tenía que ceder, digo, ¿no?、Uh -huh. Esa bronca. Y una de las que tuvo que ceder fui yo. Porque e l a como que me agarró el. el y ahora tú. Como... Acá, ¿no? acá no. Digo, voy a ceder, e s c r i o n d o y hasta acá llego.、Claro. Entonces e e n n d t me corro de este bando,、uh -huh. me quedo de este lado.、Claro. Y le digo, chicas, por favor, chicas, por favor, no guardemos, chicas, no nos regalemos, chicas. Por favor.、Okay. Y guiñándole、uh -huh. el ojo, obviamente. Claro. p o eso quiero sí, hacer sí. el taller de autodefensa.、Uh -huh. Sí, que es una, una estrategia. Karina,、eh, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo continúan、eh, con este caso、eh, puntual desde la CPM? ¿Cómo, cómo, van a, ¿Cómo va a ser el siguiente paso a accionar? No, ya accionamos el, el, la denuncia penal、uh -huh. que se las pasé.、Sí. Eh, larguísima, larguísima.、Uh -huh. eh, también fue. Presentado ante la, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,、eh, bueno, el Comité Nacional, obviamente,、eh, contra las torturas, y, y la Comisión Provincial, y aparte, bueno, nada, no nos representa nada más ni nada menos que Adolfo Pérez Esquivel,、uh -huh. Cipriano,、eh, Roberto Cipriano y Rodrigo p u m a r e s con q e trabajamos constantemente todos los días, constantemente. Tengo otro número también de punto de denuncia que no para de sonar. ¿Entendés eso? eso.、Eh, y. Sí, hay que seguir, pero estas cosas no podemos permitirla, ¿no? s En, en Sin democracia. Duda. Sin duda.、Eh, nada, vamos, ahora nos tienen que citar a declarar. Pedimos las cámaras.、Eh, pedimos que se encuentren todo tipo de, de libros y demás. y de. A ver si estamos ahí como detenidos, pero obviamente que van a poner que sí. <risa> yo s a i g o como con la policía y los fraguados y demás.、Mm. Eh, pero bueno,、eh, vamos, vamos con todo. Y no, no, yo no No le tengo miedo. De hecho, el jefe de calle anduvo por acá, le tenía que hacer por acá, si le de Álvarez, ¿no? Claro. <risa> estamos en alerta constante, ¿viste? Como.、Uh -huh. Yo no tengo, tengo miedo, pero sí estar en alerta, ¿viste? Como.、Uh -huh. Eh, cualquier cosa que pase, ya la visan las chicas, ellas están en, en su laburo, ya, viste, haciendo su vida normal, vamos. Bien, bien, bien. Bueno, Cari, desde acá, como siempre, acompañando a todo lo que vaya sucediendo y cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Y que, bueno, nada, el accionar, en este caso de la comisaría de Álvarez y de ninguna otra, ni del Partido de Moreno ni a l e Daños, bueno, se vuelva a repetir, ¿no? De que existen estos espacios de denuncia y de que hay un colectivo que está sumamente、eh, armado con muchas estrategias, con muchas redes para que esto rápidamente se、eh, visualice, se pueda.、Eh, Denunciar, y, y bueno, desde acá, desde l a t i n tú sabes que los micrófonos siempre están abiertos. De una, y también、eh, pasar nuestros números, ¿no?、Dale. Porque no es solamente Moreno,、uh -huh. aunque estamos para、eh, servir al pueblo, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Estamos a disposición de todas las personas que, que quieran llamarnos. Eh, luego el p o s o r l player con los números, porque.、Eh, pero bueno,、eh, el, de, el punto de denuncia también, el que me acuerdo es el que tengo yo, digamos,、uh -huh. el de las compañeras, Elena, s r a l d n y Luna.、Eh, también estamos en el colectivo nacional de detenidos, detenidas, que bueno, también nos derivan casos, situaciones graves, aberrantes, pero peores que estas,、uh -huh. eh, que pasan en las cárceles,、eh, allanamientos que te plantan causas, bueno, todo lo que sea. Eh, referido a la violencia policial, a la violencia institucional en contexto de encierro, niñeces, género, y diversidades,、eh, salud mental,、eh, juventudes, ¿no? Que ya, también todo lo que tenga que ver en el contexto de encierro, ahí estamos con la CPM, con el punto de denuncia a de tortura, para denunciar, para acompañar y bueno, para abordar todas las situaciones. Eh, si quieren, después ahora, entre un lado, si quieren, paso el flyer y nos pueden pasar、Dale. nuestros números.、Uh -huh. para, porque podemos ir a José Paz, podemos ir a San Miguel, podemos ir a b a h í a b l a n c a podemos ir a a cualquier lado、eh, a, a acompañar o a ayudar a, a cualquier situación. ¿no? No, no, no solamente Moreno. Bueno, Moreno, estamos más canchera, viste, c o en nuestro territorio, pero、uh -huh. eh, quizás en, en. Ojalá esto nunca más tenga que pasar, porque la verdad es como.、Eh, es, Es como horrible porque digo, uno está hablando de los derechos humanos, bueno, no tendría que existir más las torturas, los secuestros、eh, y todas estas cosas ¿no? que, que están pasando todavía. n o Cuando dijimos、sí, no. nunca más, nunca más, pero no, no, no.、Eh, seguimos escuchando situaciones como si fuesen. En la época la dictadura, ¿no?、Sí. El secuestro de tu、sí. casa, la causa armada,、uh -huh. que te picañaron, que、sí. te violaron, que te. Bueno,、uh -huh. esas cosas、sí. siguen pasando.、Uh -huh. sí, Así、no. que, bueno, nada、sí. más que ahora tenemos voz y voto y podemos gritar, podemos pedir ayuda y que ahí están los derechos humanos y, bueno, es como también las redes y radios comunitarias, como ustedes. Para, para contar la verdad, ¿no? Como es, pinche censura. Es esto? Lo que está sucediendo. Karina, te agradecemos estos minutitos. Sabemos que, que no te sentías bien estos días, así que bueno, nada, desde acá te De mandamos、bueno. un abrazo fuerte. Dale, abrazo a todos, compis.